que se prepara para dar las noticias yo estoy preparando una banda y esa banda tiene un cantante q u é ocurre con ese cantante pues que acaba de sacar hace poco algo que no te puedes ni imaginar una línea de cosméticos sabes de belleza m a q u i l l a j e s y cositas para la cara del hombre y dirás p o r q u é me lo iba a imaginar pues claro p o r q u é no va a sacar u n un, un tío una línea de cosméticos y m a q u i l l a j e no pero es que en el caso del cantante de esta banda Sí, que es un poco peculiar. ¿Quieres saber quién es? Pues espera que Raquel d e las noticias y yo enseguida te pongo ese tema. Sí, sí, señor Menciones, no me mires. Señor Menciones en funciones,、Dale. estás aquí por algo, te han puesto musiquita guapa.、Estoy、¿Qué、esperando. quieres decir? r h a visto qué peloteo? Bueno, es que ha visto el pelo que no tengo yo. ¿Eh? Ha visto que pelo no tengo yo. Claro, pero es que para la gente que sí tiene pelo, sí. ya es、claro. otoño, Y así que no entréis en pánico porque tenéis que salir a la calle cada mañana con el cabello como el mío, lleno de energía, gracias a Nuguel a n s u l e、ah, claro. que es lo que me pongo yo todas las mañanas. s、sí, i en... m e hubiese dicho unos años. Claro, es que no había <risa>、no、nacido para、bueno, decírtelo. <risa> es el primer tratamiento en formato champú que lo fortalece en cada, en cada lavado, le aporta más volumen y densidad y siéntete como una auténtica. estrella del rock y hoy saludamos a los amigos de la farmacia ana victoria augidos en la calle bahía、hola. de gando en madrid hola ¿Familia? <ríe> familia así que donde tiene el expositor samoa con la gama completa de productos nugela nugela azulé así que c o n s í g u e lo en farmacias para farmacias herbolarios o en nugela azulé com que ya sabes que es la marca de moda dicho y hecho Y ahora sí es el momento de que Raquel Piqueras nos, cueste, nos cuente cómo está el mundo a las siete y tres de la mañana. Lo primero, d el tiempo, que hoy viene un poco revuelto, ¿eh? Sí, ¿no? Con lluvia en gran parte de España y las temperaturas que van a bajar un poco en todo el territorio, pero vamos, prácticamente no lo vas a notar. Las movilizaciones continúan en nuestro país vecino a la huelga de las refinerías que vive Francia, se le han sumado las protestas por el alto coste de vida. Casi ciento cincuenta mil personas han salido a la calle para exigir ayudas para hacer frente a la inflación.、En españa hoy el dirigente de la b a de la banda terrorista eta cantauri declara en la audiencia nacional por su presunta responsabilidad junto a dos antiguos jefes en el asesinato hace 25 años de miguel ángel blanco el edil del pp en hermoa y la escritora aragonesa luz g a v á s ha sido la ganadora del premio planeta 2022 por su novela lejos de l u i s i a n、mm、a -hmm. y termino sallago tú tienes alguna calle favorita calle favorita、sí. b u e n o he tenido calles favoritas en los 80 que se la s de los bares calle por huerta calle p e r si pues esas no están porque fíjate ¿No? Vaya, el、hombre. portal especializado a r c h i t e c t u r e and design ha elaborado ¿Ah? un informe sobre las calles más famosas del mundo y se ha colado una española ver, en el top 10 y、sí, en el puesto 7 están las ramblas de barcelona ah,、uh -huh. bueno, sí, preciosas gustan、no, mucho bueno、sí. nos sí, y sí. en el 1 están los campos elíseos de parís hombre un clásico ¿Sí? fíjate bueno pues yo me quedo con la calle huertas y en malas a a <ríe> la ñ calles de los、Santo. bares <ríe>、claro、í、sí, Gracias Raquel. Diversión y mucho, mucho rock con El Pirata y su banda. En Rock FM. ¿Y por qué me he enterado yo que esta Rock Star ha sacado una línea de cosméticos, maquillajes y demás? Pues porque Raquel Piqueras me lo sopló.、Cómpramelo, ¿Y quién es? ¿sí? Ozzy Osbourne. Ahí está el príncipe de las t i e b l a s con Maquillame, Maquillame. s A b e s si quieres tener la línea de ojos de Ochi Osborne, ya t i e n e línea de cosméticos. Y ahora, para continuar, la voz suave de Alana Miles. A las 7 y 8 de la mañana, así te recibo. Buenos días en r o c k f m has Quedado, vaya voz、pues、la lana, la, más la, el 7 y 12 de la mañana. Raquel me levanta el dedito、sí. la manita porque me quiere contar algo muy interesante. Y、seguro. hacerte una pregunta: ¿tú、ah, tienes、encima. alguna alergia rara? Eh, eh, eh, ah, ah. A médicos, o s sea, e a digo medicina, é d i c o s m p e r d o n a los a medicamentos, a los AINES, al ibuprofeno, ¿no? sí, antiinflamatorios no esteroideos.、Ah, aines, mira, mira, Para pues, que lo sepas, no tienen a d a que ver con, con lo que te voy a contar ahora mismo. Una ¿No? noticia de un chaval americano de 27 años que ha dado positivo en POIS. ¿En POIS? O en o en pois, pois, sí, no, pois no sé, no sé ¿en cómo es, se pronuncia. Es bueno, ver, el pobre es alérgico a los orgasmos. No、Fastidia a los pero, orgasmos ¿a por los lo de, lo de la gente,、eh, ¿A, a los suyos, a los suyos,、no、suyos propios. Y、sí. por, por lo como, visto, como, cada vez que termina el acto, ya sea solo o acompañado, como, acto, solo, o acompañado le aparecen ronchas.、Dios. Comienza a estornudar y es algo rarísimo. Bueno, solo hay、Dios. unos 60 casos documentados en todo el mundo. Por suerte, parece que tiene tratamiento.、Normal. No Fastidies,、sí. eso, eso es una <ríe> trastada de narices.、Eh? O sea, a tus propios orgasmos. s í yo flipo, o sea, conocía la alergia a los gatos, a los conejos, jamás. De 6 a 10 en Rock FM, más vale tarde que nunca. Diversión, <risa> diversión, mucho, mucho rock con El Pirata y su banda. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 9 1 5 5 5 5 5 5 5 Por esta y muchas cosas esta vente muchas más, y a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en f u n d a c i o n r e i n a s o f i a e s O sea que nos protege también estando dentro de casa. Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-66111. Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en Berti.es y pásate la aseguradora digital número uno en España. FM, Sevilla 93.0. En Clínica Dental Ardila miramos al futuro de la salud dental. Nuestros expertos, junto a la alta tecnología, hacen que podamos ofrecerte tratamientos exclusivos y personalizados y que son una garantía de éxito. En Clínica Dental Ardila empleamos la tecnología con corazón. Llámanos al 954-22-7841 y pide ya tu cita. Calle Zaragoza 46, junto a Plaza Nueva. Si buscas vehículos de ocasión kilómetro cero y semi nuevos, esta es tu mejor ocasión. Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fidesz. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fidesz, tu mejor ocasión. r o c k f m Esta radio es Rock FM. Semana de los ofertones en h i p e r c o r y el Supermercado El Corte Inglés. Siete días únicos con ofertones como este. Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo. Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros. En h i p e r c o r y el Supermercado El Corte Inglés. Hasta el 19 de octubre en tienda web o app. Consulta condiciones. Pirata y su banda en Rock FM. Hoy te puedes llevar dos galletitas de la suerte: una s a las nueve menos diez y la otra es ahora mismo después de Gasan d Rus. ¿Por qué? Porque llega el Franco Tirarock. De respirar y relajarnos con O2, la compañía de fibra inmóvil que no te molestará con llamadas comerciales. Y después de la calma, viene la tormenta. O2 te trae el Franco Tira Rock. Resulta inevitable que cada día caiga por aquí el Franco Tira Rock. Bienvenido, chaval. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por ese bienvenido. bienvenidos v o s o t r o s también a este pasaje de la vida <risa> hoy vamos a dar una clase de matemáticas、oh、o sea, sea. de matemáticas Venga, verás qué bonito verás qué bonito sabéis qué cifras a l e si sumamos todos los números del 1 al 100 no no no ya lo suponía yo por eso vengo a cultivar vuestras mentes Venga. Bueno, 5050、oh. y esto lo descubrió gauss o suena s a Gauss? no, no. g a un de la, la campana de gauss Ah, e la de l campana、sí. de gauss que d e d e pequeño t e una campaña una campana que era teca a h Le decía mi madre la buena la de gauss no o s acordáis de la campana de gauss <risa> <risa> sí, <risa> mi madre este chaval es imbécil pero matemáticas s está e aplicando y <risa> yo、no, aquí estoy echando cuentas bueno esta historia muy bonita mira a ver resulta que resulta que porque los escritores empiezan los cuentos diciéndolas una vez pero las historias de los pueblos las empezamos con resulta que resulta que, que.、Vale. Resulta que Resulta que Gauss estaba en clase, tenía pues, unos 10 años y el profesor dijo, sumarme todos los números del 1 al 100. vale y e l típico día que el profesor le apetece tocarse la bola sabes ¿Por qué? porque el día antes ha habido champions o lo que sea y salía tomando cervezas entreteneros、claro, eran alemanes habría jugado al bayer n Pues、claro. bueno el bayer no n pues no existía no existía en ese siglo y, y aparte porque tenía resaca y, y en, si hubiera existido el bayer n se habría tomado una a s p i r i n a y no tendría resaca o sea, que... está l i a n d o e ¿eh? s todo á todo hilado bueno el caso es que le mandó a hacer esta tarea y a los dos minutos el gauss este con diez añitos Le dio la respuesta correcta、Ajá. Y claro, el profesor flipó dijo pero esto q u é es Jodido el día claro, el, no, no, el profesor el flipando Dijo,、claro. pero es que no ha podido hacer ni con calculadora no ha dado tiempo、uh -huh. y el profesor flipando con todo porque diciendo como he dicho calculadora si hasta dentro de 200 años no l a van a inventar <risa> el profesor flipaba ya con todo y digo, le dijo pero como lo has hecho caso l lo dijo en alemán claro, le dijo dejas tú a skag match Ajá. Esto es en alemán, ¿cómo lo has hecho? Bien Y dijo Gauss, pues resulta que, porque Gauss era de pueblo, claro. Y dijo. Pues resulta que se dio cuenta, cuidado a esto, que si sumas cien, el 100 con el 1, te sale 101. Si sumas el 99 con el 2, sale 101. Si sumas el 98 con el 3, sale 101. Sí, y así sucesivamente. Se dio cuenta que hay 50 parejas de números, pues solo tienes que multiplicar 100 por 50 y te sale 5050. Muy bien.、Claro. ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado? Pues esto es, es fundamental para los teoremas de las matemáticas. ¿eh? Sí, y el profesor, cuando digo esto, dijo: o q u e significa? Va a coger la baja ahora mismo. Va a coger la baja porque a ver a quién aguanta este pedante de 10 años.、Y、es que este chaval Pues va a cifrar letras y le sobran las letras. Claro, y a todo el mundo haciéndole la pelota, claro, haciéndole la ola y todo. Y el no hacerme la campana.、Ah, claro, no, no, que todo el mundo caía con él, le eligieron el delegados. Claro, pues ya había alemanes gitanos. El delegados. todo el mundo le decía cosas y la abuela que está el m o d e l g a u s s bueno todo todo rollo. Bueno, el caso es que fíjate lo que es la vida que g a u s s fue un matemático astrónomo físico y contribuyó a la teoría de los números en el análisis matemático la, ge la geometría diferencial de la estadística el álgebra el magnetismo y la óptica hasta que llegó e l principio t y dijo pero eso q u é es campana o sombre si <risa> Se、sí, señor si usted será el duque de Wondor. Pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. Ala, venga. Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Estamos en las 7:32 casi de la mañana de este lunes 17 de octubre, en el que van a pasar cositas en El Pirata y su banda. Así que no te vayas, que ya muchos de vosotros sabéis que van a pasar cositas. Y la primera cosita que va a pasar es que tengo aquí al señor Nano Yakutot, presidente de las Menciones en Funciones. que nos va a contar algo antes de que raquel nos informe cositas han pasado este fin de que tengo la cartera algo habrá s o q u é te ha s gastado h a y f a n t a s m a s en mi cartera los diez pavos que te d o tu madre sí, ya,、claro. ya y además esta de semana me cae la luz el gas me va a caer también la compra te va a hacer c la o de o la nevera、vale. igual que la cartera sí, y、bien. es que es el momento de ahorrar y la verdad es que yo ya sé cómo y vosotros lo sabéis、ah, no ni、no, no, no claro. idea. pues tranquilos porque en b e r t i lo saben、ah. y claro en b e r t i quieren echarte una mano haciendo que pagues lo mínimo en tus seguros y que convertir ahorras tiempo y dinero en tu seguro por ejemplo tienes un seguro de coches de s o l o 180 euros al año o el de hogar por 78 y lo puedes contratar desde el móvil desde donde estés desde cuando perdón desde donde quieras y te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y que a s í viajes seguro así que entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en españa de lujo Y ahora sí, Raquel, ¿cómo está el mundo? Los reyes de España ya están en Alemania. Es la primera visita de estado oficial al país en 25 años. El precio de la luz sube un 32%, llega a los 152 euros el megavatio hora, 37 más que ayer. Y un último apunte: Ucrania acaba de acusar a Rusia de atacar con drones kamikaze tras varias explosiones en Kiev, en la capital. Bueno, p o r más o menos todo sigue igual.、Sí. Así que nada, vamos a ir a mejor seguro. Y aquí lo hacemos con The c u r e care about you、bitch. They r e hard to t u e l t h u r s d a y never lose 733 9966 es la forma de contacto que tenemos contigo. Así nos une ese hilo y nos mandas mensajes. Como lo ha hecho Feliciano desde Sevilla, que dice: Ole, esa banda al empezar a empezar bien la semana con un buen desayuno de manteca c o l o r á Que así la semana pasa rodando. Vamos que s、sí, i rodando. Te vas a poner tocho. Y este black metal, y Raquel dice que lo ve todo negro. Ahí, como es la cosa, ¿verdad? 7.40 de la mañana. Pues fíjate, no, esto no, no es negro, esto es mucho más blanco, Raquel. Porque fíjate, alguna vez hemos hablado aquí de nombres cachondos de Ay, negocios、sí. que eran reales, porque、uh -huh. la gente iba capturando por ahí, por España y por todo el mundo. nombres de c o s a de comercios con nombres cachondos bueno pues ahora te voy a hablar de、oh, nombres para negocios según la ciudad donde se monten e s o、oh. s negocios q u é ha pasado que se ha viralizado en la cuenta de twitter del hematocrítico s í y mucha gente ha propuesto nombres de cachondos de negocios según la ciudad española donde lo quieras montar a ver. por ejemplo en la capital andaluza proponen que un club de alterne se pueda llamar cepilla <risa> ¿Sabe? Vale, vale, vale. Vamos, en a c l i e t Tienes tiro e el hecho En l a fija Sí, sí pucela、olor. en pucela ¿Sí? en, la, en la tierra que le gusta tanto a clavero una tienda de ropa interior se podría llamar vallado slip oye está muy bien sí, sí, me encanta ¿eh? vale, vale, están、tienda. perdiendo mucha pasta totalmente ropa interior masculina ya sabes claver o acércate en extremadura una tienda de juguetes sexuales se podría llamar badajos <risa> Oye, que va muy bien, porque todo ahí hace tolón, tolón, estancia、claro. extrema、uh -huh, y dura, ¿sí? es lo que hay. Luego, para coaches personales de autoayuda, estaría muy bien, en, vuelva a intentarlo. Ahí iría muy bien,、Optimista, en la tierra de nuestro sí. Fernando. Sí, sí, sí. Y vamos a proponer una más, un nombre cachondo para un negocio allá donde lo monte según s la ciudad. Clínica de tratamiento de flatulencia. ¿Dónde? En Cuenca sería Cuesca, que mires para donde mires, lo hueles fijo. De 6 a 10. Diversión y mucho. Mucho rock con el pirata y su banda. Ven a recoger tus cosas, nos vamos enseguida. En Rock FM. El imperio romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento. Trae tu seguro de moto a línea directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿Mucho para un fin de semana? Claro que no. Para este fin de semana nada es mucho. He alquilado un coche. Convierte tus fines de semana en XXL con a v i s y viajes El Corte Inglés. Te ofrecemos hasta cuatro días de alquiler de coche desde 25 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes. Disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivirlos. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés. Ah, y otra maleta para los zapatos. Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, ¿yo me voy a la mutua? Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 muchas cosas más. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Voretex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama. O sea que nos protege también estando dentro de casa. Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa.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 ¿Alucinas con el pelazo de las estrellas del rock? Pues únete al movimiento Nuguela y disfruta de un pelazo pelazo. Envíanos tu vídeo Moviendo la Cabeza como una Estrella del Rock y entrarás en el sorteo de fantásticos lotes de productos Nuguela en Sule. Infórmate en Rock FM. Consulta Condiciones Nuguela en Sule. Número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos. Rock FM, Sevilla 93.0. ¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empieza n por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.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 ¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia. Si el desayuno es la comida más importante del día, ¿por qué no repetir? El Pirata y su banda en podcast. Escúchalo en rockfm.fm. Rockfm .fm. Rock FM presenta Los discos que nos cambiaron la vida. El h G-Way to Hell, a CDC. Son los mejores, es que no hay más, no tienen discusión. que nos cambiaron la vida. El jeco, el jeco, el, el, el, el, el. タッチと。 Discos que nos cambiaron la vida. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos en facebook.com/barra Rock FM. El pirata y su banda en Rock FM. No nos escapamos, eso está claro. Pili, la asistente virtual de este programa, está llegando porque se ha encendido su luz roja y nos preparamos para ver qué pregunta personal nos hace y así tú nos conoces mejor.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 Que FM, ya sabes, diversión y mucho, mucho rock. Y ahora llega el momento de no sé si hay diversión o mucho, mucho rock. Yo no sé en qué parte entra Pili, la a s i s t e n t e v i ó n de la del, virtual, cotilleo, la del cotilleo. Pues entonces, diversión, mucho, mucho rock y Pili cotilleando. Bueno, ya sabéis que aquí, pues eso, nos gusta este programa Habla r con Pili, nuestra asistente de board virtual, que para que nos pregunte cosas personales y tú nos conozcas mejor. Así que Pili, dispara, ¿con qué vienes hoy? ¿Cuál es el asunto más ridículo que has puesto o te han puesto en Bizum? Amiga,、ah, este puede ser curioso.、Sí. Esta pregunta me gusta. Yo me acuerdo, fue hace poco, fui a Ikea con una amiga a comprar, pues ya sabes, las típicas lámparas, sí, vasos. Y lo que al final, eso, lo único que compré fueron vasos. Y lo pagué yo.、Ah, sí, y le dije, es que oye, bonita, mitad y mitad, ¿eh? Págame el bizum. Y me puso, normalmente te pago otras copas. Ah, sí, en <risa> sí, el concepto. En el concepto、ah, del bizum. e l c o n e l bizum para tirarte. ¿Cuánta razón tienes, María? ¿Cuánta razón?、Ah, mira, se está utilizando en temas personales. Es el biz... no pues yo fíjate yo me acuerdo de uno porque claro bueno, el, con el b i z u n hemos hecho todo la、sí. tontería si、sí. y yo me acuerdo uno muy bueno que una vez le mandé a un amigo 20 euros y puse limpieza de cadáver ¡Oh! limpieza de cadáver sí, sí, la tontería de ese, la sí. O sea, y pues, no te llamaron del banco no pero fíjate pensé digo si alguno del banco está viendo lo del b i z u n e s t a r á diciendo j o d e r qué barato voy a llamarle <risa> 25 de la mañana terminando esta segunda hora del pirata y su banda y no te digo nada pero a las ocho y media vamos a hablar largo y tendido de lo que pasó la semana pasada aquí en este programa y muchos los h a s por redes que lo hemos anunciado así que no lo pero ahí vamos a dar pelos y señales de、eh, todo lo que p a s ó las señales las das tú no el pelo ya si、sí、eso yo eso es muchas gracias raquel los pelos los d a s más Noticias a las 7:59, Fernando Yacutó, Nano Yacutó, preparado en menciones en funciones y yo también preparado, más que preparado, preparando un tema que te voy a poner después de esas noticias y es de un artista ya fallecido hace muchos años. ahora... Ha salido a la venta una mansión en, en, palm, en Spring, Spring, palm springs springs palm springs donde,、claro, bueno, eh, donde él y su mujer en esta mansión de palm springs donde él y su mujer pasaron la luna de miel、uh -huh. bueno pues ha puesto a la venta el precio de esta mansión es de 5,65 millones de dólares tirado q u é harían en la luna de miel en esta <ríe> mansión Así que nada, ¿quieres saber de qué artista te estoy hablando? Bueno, pues te esperas a que las menciones de Nano、Yakutot、y Akutot y en las noticias de Raquel p i q u e r a s Sayago, a ti no te deben premiar, pero a Raquel sí. Sí. No, sí, va, va, no va, sé por sí, qué, pero sí. sí. c l a r o porque a Raquel nunca le han puesto una multa. De coche.、Ah, claro, j a Esta, esta co con esta ¿No? a ti alguna verdad s a y a g o a mí ni una pues a, a ti que nunca te han puesto una multa te deberían premiar y no subirte el precio de tu seguro como han hecho así que yo llamaría a tu compañía y ¿Sí? le diría dos cositas la primera me ha subido el precio del seguro y nunca me has puesto una nunca me han puesto una multa y la segunda yo me voy a la mutua claro vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea llama al 91555 5555 91555555 Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consultacondiciones en Mutua.es. En punto que quede claro, Raquel Piqueras informando bueno, bueno, bueno. las noticias. Lo primero, el tiempo y se espera lluvia en gran parte de España. Y las temperaturas van a bojar un poco en todo el territorio, pero vamos, que no lo vas a notar mucho. El gobierno ha enviado ya los presupuestos de 2023 a Bruselas con una previsión de recaudación mayor que da unos 10 mil millones de euros de margen adicional. Y tras pocas semanas en el cargo, la primera ministra l i z t r a s podría ser destituida en pocos días. Hoy mismo v a. haber una nueva reunión en el parlamento y varias voces de su partido piden su dimisión después de su polémico plan de recorte fiscal además hoy se celebra la entrega del balón de oro con dos claros favoritos por un lado es t á ben z e m a jugador del real madrid y por otro la azul grana alexia p u t e l l a s es la candidata a revalidar título y t é r m i n o s a y a g o tú te muerdes、mm. las uñas s í cada vez menos pero d e pequeño、sí. y lo voy controlando pues ¿eh? mira hay varias teorías sobre、mm. por qué lo hacemos pero、sí. un último estudio ha relacionado el gesto con la La descarga de placer para paliar emociones desagradables、ah. además deja de hacerlo porque tiene graves riesgos para la salud porque se pueden sufrir infecciones por、sí. las bacterias u hongos que transportamos en las manos así、los、que d é j a t e ya de morder t e las uñas, uñas. Sí,、pues、fíjate y es por eso, por es que por eso.、Sí. yo pensaba que era porque me daba la gana ¿no? ah. <risa> también diversión y mucho mucho rock con el pirata y su banda en rock fm Sí, señor. p r i s c i l a Presley, actriz que se casó con Elvis Presley, pasaron su、Maybe、un año en esa mansión de p a l s p r e s Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. Quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind, on my mind. you were always on my mind. Maybe I I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Girl I'm so sorry I was blind Good job. perdone por haberle pisado lo siento rey bueno t e l m o desde bilbao 647 339966 dice después de pasar por el taller por chapa y pintura me pongo los cascos y a caminar para arreglar la rodilla me hacéis súper a menos los paseos pues agradecidos oye si te servimos para eso genial además de verdad nosotros seguimos aquí ya se acerca en media vista vamos a contar muchas cosas te dejo con polis Entra en el estudio Alex Clavero, el Franco Tirarro, no para hablar, no para hablar, porque así sí quita la mochila, no te, a te preocupes. A desayunar, a desayunar, acóplate, siéntate, tú como en tu casa. Acopla, ya. Ver,、eh, ya estás acoplado, muy bien. Pues nosotros nos vamos a acoplar porque ha llegado en este momento que es fundamental. Inspira, por expira, porque llega el momento de la filosofía de bolsillo. La filosofía de bolsillo que está en el ambiente y por eso en las redes la comenta la gente como esta. Por la que cada vez la gente compra más por internet es que no aparece nadie diciéndote, ¿puedo ayudarle? <risa> es o es verdad. Oye, es un logro, sí, ¿eh? Sí, yo lo llevo sí, muy mal, ¿es v p u e d o ayudarle?、Sí. No, no me puedes Bueno,、sí、me puedes sí ayudar, pero no es lo、qué? que yo quiero. Efectivamente, más filosofía. Si Dios hubiera tomado más en serio la creación de los animales, le habría puesto ocho patas a los cerdos y no a las arañas. Más jamón, patos. ¿Eh? había sido mejor? Yo te digo, o ¿eh? Pobre cerdico, s corocho patitas ahí. Con... La verdad es que, que la imagen es un poco asquerosa. Sí, pero como jamón, tú y... lo ves colgado <risa> l <los> huevo, s <risa> Más filosofía de m á s Los guapos buscan su media naranja, los feos su media chirimoya. Todo según el color de la fruta con que se mire. De 6 a 10 en Roque CM. Mucho, mucho rock. Vaya negocio con El Pirata y su banda. ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable? Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro. Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en CoFidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. CoFidis cuenta con nosotros.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 ¿Con Nuguel a n s u l é Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? Eva. ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel a n s u l é Número uno en soluciones para todo tipo de cabellos. En c o f i d i s puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215 o entra en c o f f e e d i s e s para más información. c o f i d i s cuenta con nosotros. ¡Otra vez! ¡Baja del sofá! Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España. FM, Sevilla 93.0. En octubre siguen los descuentazos en Electro Manchón. Hasta un 30% de descuento en más de mil electrodomésticos. Lavadoras, frigoríficos, hornos, v i t r o c e r á m i c a s Todas las marcas, todos los modelos. Siemens, Bosch, Balay, a e g Mejor precio garantizado. Con envío a domicilio y recogida de electrodoméstico antiguo. Calle Saladilla 20, Polígono e l Manchón. Pagas menos, recibes más. Electro Manchón. En TUSAM sabemos que estudiar es un viaje a tu futuro. Un viaje del que queremos formar parte para que nadie quede atrás. Por eso ya puedes renovar o solicitar tu tarjeta estudiante para el nuevo curso 2022-2023. Infórmate en TUSAM.es. TUSAM. Comprometidos con tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla. Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en CIDES. Tu mejor ocasión. ¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. Veinte años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas. Cuando el río suena. Lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. Que no te guste madrugar no significa que tengas que perderte ni el rock ni la diversión. Bueno, esto último no está asegurado. El pirata y su banda en podcast. Hazte con él en rockfm.fm. Rock FM presenta Los discos que nos cambiaron la vida. Dynasty de los Kiss, porque es un punto de inflexión de lo que es el rock y puede llegar a más gente que no solamente lo que es la música rock. Los discos que nos cambiaron la vida. Dynasty de los Kiss. Discos que nos cambiaron la vida. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos en facebook.com/barra ROK FM. Lo que escuchas se llama ROK c FM. El Pirata y su banda en ROK c FM. Enseguida te contamos lo que pasó, lo más peculiar e interesante de la historia del rock en lo que llamamos nosotros la rock efemeride. Será después de los Red Hot Chili Peepers. <música> What in the world does your confidence take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, o n the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal. Should've seen the coma when it got a little brighter With a name like d a n i California Day was gonna come when I was gonna moan you A little l o a d e d she was stealing another breath I love my baby to death Animator. One for the now and eleven for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man w a s a gun for the c r e w Pirata con este tema punteo que va por ti pirata bueno、eh, el que te contaba que hoy pasan cosas en la historia en el mundo del rock en lo que llamamos nosotros rock efemerides hoy es día 17 de octubre si、sí, tal día como hoy se publicaban tres discos、ah, allá vos sí. Sí, sí, sí, sí. en 1980 s princeton lanzaba t h e river u、uh, 20 temas que contiene el álbum su h e r p o i n t black Eh, point b l a n k Driftal Night, de River, evidentemente, el que está sonando. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Del Boss. Y de River, además, es la canción que escribió para su cuñado y su hermana. Que el, herman, el cuñado había perdido el trabajo. Bueno, es sí, el disco sí, más sí, social, sí, dicen, de, sí, sí. de Springsteen. Y menuda baladita. Y 2008, ACDC publicaban el disco、oh. Black Eyes. ¡Bua! Menuda gira. Ma, pues no me la comí yo. Rock and roll, <ríe> tren, tema que habría precisamente esa gira, acuérdate,、ah. Black Eyes, The c e Tour. El vídeo, ¿te acuerdas?、Es、un vídeo, porque normalmente la banda、sí. hace, hace Angus siempre suele hacer algún vídeo potente y ahí se veía ese tren que salía del, del escenario. ¡Buf! espectacular lo recuerdo vamos a ver si volvéis bueno y en un、más? día como hoy un 17 de octubre pero de 1977 leener skinner publicaban su quinto disco street survivors el lp este es el último álbum de l e n n e skinner grabado、mm, por los m i、sí. e m b r o s originales por ronnie van z a n d t y allen c o l l i n s y fíjate es el único álbum de estudio de grabación con el guitarrista steve Gaines ¡Ah!、Oh. Eh, bueno, tomas como What's Your Name, One More Time y Honky Tonk Night Time Man rellenan este álbum y por supuesto el que suena, el que te pongo ya, That Smile. en el pirata y su banda en rock fm llega el momento de que fernando nano yacuto k el menciones en funciones nos cuente algo m e n u d a s fiestas te pegas el、eh, claverón en casa no lo sabes bien、no, sí、las lo... o dos, hijos, s l fiestas no duermes nada estás invitado cuando q u i e r a s pero es que claro p es r o e que quiero que se vas clavero que hasta el 31 de octubre te van a gustar aún más tus fiestas porque es la gran fiesta de la casa de l e r o y Merlin. l e r o y Merlin. Claro, claro, claro. La solución la Ahí tengo Para que、Lero. ahorres aún más con ofertas como esta, estufa de Pellets. Sí, pellets. pellets. pellets. Pues, Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia por solo 599 euros. Ahorras 250 eurozos. ¿Sí? Así que compran e l e r o y Merlin.es en la app en el 910-49999 o en tu tienda, l e r o y Merlin. Bueno, ya ha llegado el momento, como bien sabes, el viernes, bueno, no vamos a hacer,、eh, porque la noticia, la noticia mundial, porque Raquel debería contar las noticias, pero la noticia... Es que,、eh, como bien sabes, el viernes anunciamos en redes que íbamos a contar lo que pasó la semana pasada en este programa martes, con、sí. nuestro patrón, con nuestro buque insignia, el pirata, porque el martes ocurrieron varias cosas, ¿verdad, sí, Raquel?、Sí, sí, Tuvimos、sí. aquí, vivimos en directo por lo que es el infarto del pirata. Sí, vale. Algunos incluso nos han criticado porque decían que le estamos t diciendo. Sí, sí que, se había de menten, de que está de、sí. puente y tal. Bueno, no es que hubiésemos está mentido. De puente,、sí. Estábamos mentidos.、Bueno, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no sabe、sí. qué hace r ya para cogerse más días libres. El pirata, eh, ¿eh? Él, él, es así, él, él es así. él Entonces, s así. e bueno, le, le ocurrió.、Eh, llegó aquí a las seis de la mañana. Muy sí, bien, llegó estupendamente. Sí, estaba estupendamente. Había cenado pimientos Había cenado pimientos、todo? rojos. Y、sí, sí, pues sí, pues sí, se empezaba a en、sí. encontrar mal.、Sí. Los, los protagonistas de la historia son los pimientos Los pimientos rojos.、Sí. Cuando uno busca, no、sí. cenan nunca pimientos. Porque si te pasa algo al día siguiente, siempre lo s vas a ver como sospechosos. Yo le dije, e s o h a sido los pimientos que t e h e sentado. El tema es que se empezó a encontrar mal. Y llamamos al SAMU rápidamente. Llegaron、sí. en cinco minutos. No tardaron en、eh, a d a Efectivamente. Bueno, yo acompañé al pirata al baño porque se estaba. Pues eso, le entró ahí el retortijón y mientras、pimientos. estaba el baño. Llegaron、uh -huh. enseguida los del SAMUR y a partir de ahí nosotros cogimos el、uh -huh. programa y Jorge Vileilla, que está aquí con nosotros, el coordinador de r o c u FM, ya acompañó al pirata con todo el equipo médico y allí en el hospital perdimos ya eh, nosotros eh, la noticia. ¿Qué pasó, Jorge? Pues f menudo susto v a a salir de aquí.、Vamos. Fíjate que no sabíamos qué pasaban,、eh, que tuvieron que llegar refuerzos, estábamos acojonados,、vamos. la verdad. Que、eh. Lo normal es que cuando entran el primer grupo, De, de sanitarios, no siempre p u e se s soluciona la historia. Nos decían que no podíamos entrar, que entraban, claro, que venían más refuerzos y ahí empezamos a, a tragar un poco、mm. duro, ¿no? Sí, no, pero gracias a Dios pudo salir bien, lo pudieron sacar. Nunca ya... perdió la conciencia, no, empezaba... en algún momento se nos fue saludando por aquí sí, por sí, los, sí, por sí, los sí. pasillos、uh -huh. y nada, salió una, una ambulancia para, directa para Gregorio Marañón. Entiendo que es porque es el, el hospital que está más cerca,、uh -huh. sí, aquí al ladito, además, y detrás, vamos, a los dos minutos yo estaba、Relativito. en un taxi para, pues eso, pues ahora mismo、sí. era la. La única persona de enlace entre vosotros de i r c t o r e s familia、claro. nuestra comunicación jorge、claro. vamos de hecho salió y, rapidísimo bien porque l trataron de vaciló en el hospital nada más llegar no hasta eso <risa> salió bien pero pero no tan bien lo que sí fue fue impactante、eh, bueno en primer lugar dar las gracias a, a lo rápido que lo atendieron、mm. y los que estábamos ahí vamos、eh, yo que estaba y al rato que vino mariscal en cuanto、sí. estuvo estuvo activo、eh, lo rápido que, que actuaron todos y, y lo bien o sea Fue un poco emocionante por dos cosas, sobre todo. Lo primero, ver cómo salía, cómo salía el pirata bien y rápido, todo、uh -huh. que había salido perfecto. Y lo segundo, a mí me flipó y me dejó, wow, me, tocó, me tocó la fibra, ver cómo había gente que estaba esperando que sus familiares, que estaban siendo intervenidos de urgencia、uh -huh. y, de, y coronario, porque era la, la、uh -huh. zona del, del hospital donde, donde se hacía esto,、eh, O sea, estaban esperando a sus familiares, algo muy fuerte, y a、sí. la que salía el pirata le hacían todos el gesto, le sacaban la mano cornuta, vamos pirata、mm. y tal. O sea, era una, una cosa de, de emociones brutales. Bueno, salió bien ahí, sí, vamos, ahí y, y sobre todo lo más importante es que está bien, y vamos, yo creo que v a m o sí que s está bien, ¿verdad pirata? Buenos <risa> <¿Qué risa> días, chicos. ¡Qué pasa, troco? Qué <risa> gusto a z escucharte! ¿Qué pasa, pirata? ¿Cómo estás? Pues estoy perfectamente sayago,、uh, en Sallago, en vías de recuperación y lejos del trabajo duro del madrugón y de la radio、sí. y del estudio, pero perfectamente y, y nada. Yo lo que quiero es aprovechar estos minutos que me dais. Primero, para daros las gracias a vosotros, que fuisteis los primeros que detectasteis que algo no iba bien y que yo no fuera tan burro como siempre somos Ya pasará, ya pasará, ya pasará. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y de alguna manera fuisteis los primeros en dar el, el, el primer paso para que alguien me salvara la vida. Esto es así.、Uh -huh. Y después,、eh, bueno, pues evidentemente, como también estáis contando, dar las gracias a los chicos del SAMUR que, que, que venían oyendo el programa, además. Ellos no sabían a quién iban a atender, pero venían escuchando el programa. Luego no s、sí, lo dijeron, y, y lo que pasa es que no me lo dijeron en ningún momento y me trataron como si no me conocieran absolutamente de nada.、Uh -huh. eh, lo que pasa es que ya adquieres una relación con ellos, ¿no? y ya poco a poco te lo van diciendo. Si no veníamos escuchando el programa, n、no、sé qué. Y ya al final recuerdo perfectamente que en la nebulosa ya de, de, del, del quirófano,、eh, cuando ya los del Samur se iban、eh, y ya me dejaban en las instalaciones, como d i c e la、sí. sección. Coronaria del, del Marayón.、Sí. Eh, vino una voz femenina、eh, porque yo ya, estaba, yo ya estaba sedado. Los fuertes dolores que me daban en la, en la, en la, en la mandíbula.、Sí. Importante es saberlo, es un buen, en buen detalle sí, que lo digas, Pirata, buen, porque sí, hay gente sí, que no lo sabe. El dolor de mandíbula fue un poco el detonante. Eh, fue, fue el detonante absoluto y además no es muy frecuente, no, pero、uh -huh. tampoco es que me pasara a mí solamente. También cuando alguien le, le está dando un infarto, le duele la mandíbula, pero no es lo normal, con、uh -huh. lo cual、eh, estábamos todos un poco despistados. Pero、eh, a mí me a t i b o r r a r o n de ser antes porque lo primero que querían era que yo estuviera tranquilo y entonces cuando, cuando ya se estaban yendo alguien del SAMU, r cuando ya se estaban yendo los del SAMU, r que yo ya estaba ingresado en el hospital,、sí. eh, una voz femenina vino y me dijo, pirata, que sepas, q u e Rock FM es la emisora oficial de, de, del s a m u toma、Vamos. y se fue y, y, y se fue no entonces yo desde aquí evidentemente no son situaciones para memorizar nombres ni personas、Normal. pero yo desde aquí sé que nos están escuchando y les doy mi agradecimiento más sincero y más y más profundo、Perfecto. y bueno pues n a d a me dejaron en el gregorio marañón fue una intervención muy rápida insisto que yo no perdí la conciencia en ningún momento ¿No? bueno, o, o, o tan solo cuando me hicieron una pequeña intervención que te meter n、no Sé qué por, por una arteria y es lo que te cura, no. Pero vamos,、si、que pirata, lo mejor de todo ya o sea, para nosotros la sorpresa fue que tú llegaste aquí a las seis de la mañana como si nada, o sea, estaba s perfecto. ¿Sí? Además, sí. activo que estabas ahí con cosas sacando de tu almacén. Con l o s póster que nos habías traído, que sí. Nos sí. Nos habías o sea, enseñando, vacilándonos con los p ó s t e r porque de encima eso nos los, no sí, los sí. Re reboza por la cara ¿Con、no、los 30、poster. euros que me debes, si、sí. sí, lo traías todo,、eh, putos pimientos, ¿eh? eh. No, no, no, no Ahora, está,、eh, ahora no que las 30 eran. 15, ¿eh? Era, eh, sí, 15 euros y、sí. pones、bueno, realmente que le sepa la gente eran cuatro pavos ¿Cuatro? que dejó aquí sueltos que los tengo yo por cierto、uh -huh. así que ahí, ahí, fue a, a、si、mi de... hay、eh, cuatro hablamos pavos por cierto pirata vamos a escuchar、eh, si, si te parece bien para que la gente recuerde sí, sí, el martes sí, sí. lo último que dijiste tú eh, eh, ese día ese martes día 11 de octubre antes de que ya llegase el s a m b u l y empezase todo el jaleo vamos a escucharlo Que te diga algo, la filosofía comenzó en Grecia, continuó en Roma. Y acabó en manoteras que es de donde viene s a y a g o que cada día aparece aquí con su filosofía de bolsillo y ahí ya me、sí. había dado un primer amago verdad ¿eh? verdad es lo que te digo a q í ahí, ahí me había dado un primer amago ya sí qué documento sí. sonoro porque justamente ahí ya empieza a estar te sientas、eh, ya empieza sí, a tomar primero a, acordaros que primero me había dado、sí. me, me dio uno y luego、sí. se te pasó、sí. y volvió sí, sí ahí、es. me había dado ya un primer amago ahí me estaba dando ya el perrenque、mm. y, y a partir de ese momento cuando se intensificó y se hizo Y se hizo más agudo, sí. Y cuando ya, evidentemente,、eh, dimos la voz de alarma y vosotros os pusisteis a funcionar, sí. Lo mejor de todo, pirata, es que estamos contando esto contigo en directo,、mm. que lo estamos contando y además, como hay que contarlo seriamente y con humor, como somos nosotros, porque ahí estás y vas a estar muy pronto aquí con nosotros, que no te vas a escapar, ¿eh? No, no, no. No、sí. te preocupes que no me escapo, lo tengo muy, muy claro. A ver, pero tampoco, tampoco te acostumbes r a no madrugar. A ver si ahora, a ver, si ahora le c o g e gustillo y aquí c a g o s por tres, que me duele la cara, que me duele la cara. Eso, ni, ni, a, ni a poner discos, te tienes que seguir acostumbrando porque la gente, que, que tú estás escuchando esto, por cierto, tú estás ahí y estás escuchando al Pirata de viva voz lo que le pasó. Yo creo que Pirata,、eh, la gente quiere que cuanto antes sigas poniendo discos y contando anécdotas, historias del rock como solo tú sabes. Eh, pues en esas estamos y de alguna manera、eh, aunque no esté presente en el estudio eh, eh, voy a seguir trabajando de lejos poquito a poquito、eh, de manera evolutiva en、uh -huh. el programa y de alguna manera se, de, se, se dejará sentir mi presencia en el programa aunque、Perfecto. insisto poco a poco hasta que ahora mismo estoy en manos de los doctores el ritmo lo tiene s t ú p i r a、sí. el ritmo de lo el... sea, es... que s é pone un disco no yo creo、eh, está bien ¿no? Sí, bueno pero déjame que dé las gracias antes a un montón de gente soy aguilata r e s t a e s t a es tu casa e s、sí. no、tu casa no que es tu programa que, que... es la oportunidad e s、pues、la cuenta, oportunidad cuenta en la oportunidad que me da s yo quiero como e como estaba contando antes、eh, fue todo muy rápido yo no perdí la conciencia en ningún momento、eh, o, o en diez minutos como máximo del proceso había un doctor en la unidad yo creo que era de cardiología de, del marañón que se llama a b pablo yo le llamaba el doctor tocayo que espero Que espero, porque yo también me llamo Pablo, entonces espero que me esté escuchando, que alguien se lo traslade a toda la unidad de cardiología del Marañón,、eh, de, de cardiopatías de, de, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y bueno, quiero agradecer a todo r o c k FM y a toda la casa. El apoyo que desde lejos、eh, se me está dando constantemente. Bueno, y, y vosotros también sois conscientes de cómo se ha difundido la noticia en los medios,、sí. todos con un cariño impresionante,、eh, desde la competencia, desde la cadena ser, hasta el ola, que manda huevo, s que para salir en el ola ¿Eh? se le ha q u e d a d un impacto. <risa> no s a b e i s lo que hace para salir e、eh, la defensa del corazón, m á x i o e x a c t o m e n t a c e n s e ñ a tu casa, pirata, no fijes <risa> esto, hombre. <risa> bueno, <risa> No es muy recomendable esto que acabas de d e c i r c a s a s con este? i l Ya sabes pero... que los de los LAN les encantan las historias con cuernos. Y o sea, aquí como somos muy heavy, pues. Es que es la única manera de entrar. <risa>、ah, es difícil de pillar. Es difícil, l n Al tranfilo, al tranfilo. <risa> bueno, chicos, pues、eh, también quiero agradecer la, la montaña de mensajes que me están llegando de, de, de todo. Amigos, compañeros,、claro. gente del rock. Bueno, yo no creo que tenga enemigos, pero, pero eso. Y personas que me conocen, pero que no son tan cercanas, en fin. Y no te、bueno. imaginas, pirata, la cantidad de gente que a cada uno de la banda le ha preguntado por tu ¿Sí? salud. e h O sea, cientos de mensajes, tanto、yo、en el WhatsApp del WhatsApp, programa petado, ¿eh? y o también, y Facebook y todo, de la gente preguntándonos de primera mano, oye, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Que lo queremos saber. Así que te lo traslado claro, te en nombre de todos. Yo te reenviaría、claro. todos los mensajes que me han llegado, pero no, es que no, no se puede reenviar al fijo. Entonces. <ríe> Yo creo que resumiendo,、eh, no nos libramos de ti, pero tú no te libras de nosotros, que lo sepas.、Ah, lo cual es lo más maravilloso del mundo, chaval. Y bueno, voy a dejar ya de daros la paliza, seguir el programa. Gracias por estar haciéndolo. Nos vemos pronto y creo que solo se puede rubricar esto, este, este ladrillo que os estoy dando, con el l o n Life Rock and Roll de Rainbow. Chicos, buen día.、Muy、¡Vamos, Tijuita! o va. Tenido al pirata y, como siempre, presentando temas como es normal. Bueno, 8:48 casi de la mañana, nosotros seguimos aquí en El Pirata y su banda. De 6 a 10, de lunes a viernes, cada día, rock.、Eh, y ya se me ha ido la cabeza.、Divirción. Diversión、eh, y mucho,、Divirción. mucho rock. De 6 a 10 en Rock FM, diversión y mucho, mucho rock. Póngame una copa, por favor. Con El Pirata y su banda. Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator. r ¿Me estás diciendo en serio que los extraterrestres construyeron las pirámides? Pues me parece mucho más creíble que tu historia de que te has comprado la Samsung t a b A7 Elite Wi-Fi desde solo 132 euros, sinceramente. Hay cosas que son difíciles de creer, pero sin embargo, son reales, como los precios de Samsung.com. Hazte ya con la tecnología de mejor calidad por muy poco. Consulta condiciones en Samsung.com.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 Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del Finde sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu s e a t sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en seis meses. Infórmate más en tu servicio autorizado o en s e a t e s La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra. Es el momento de empezar a ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. r o c k f m Sevilla 93.0. Cuando el río suena, lleva.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 Y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955-44111 1 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.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 Pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. Rock FM presenta los discos que nos cambiaron la vida. El Led Zeppelin 4, el sin nombre, me parece muy importante. Además, ese grupo para mí es uno de los mejores del, de la historia del rock. Discos que nos cambiaron la vida. El e d z e p e l i n 4. Que nos cambiaron la vida. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos en facebook.com/rockfm. barra rockfm Rock h o r a d e que llega el Franco Tigarro, que no sé de qué va a hablar, pero no te muevas porque está aquí, está preparado. Sí, sí, sí, espero que lo hagas bien, e h lo haré lo mejor que pueda. Dios ¿sí? Día andar por el campo, á l e x Vaya, todo y, el mundo por el campo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y todo el mundo intentando coger porque no podían escuchar la radio ni nada. no, Que no tengo cobertura, que no tengo cobertura, que esto son zonas ciegas o no sé qué. Digo, pues iréis vosotros porque yo tengo la cobertura a tope. ¿Sabes por qué? Porque tengo dos.、Claro. La compañía de fibra y móvil con más cobertura de España y, sobre todo, que no te ha da dado la turra con llamadas inesperadas. Es. Y otros te trae cada día aquí al Franco Tirarroco. o Con tirarroca, a ver con qué nos sorprende, de qué vas a hablar.、Hoy? Pues te quería hablar, pues del tema, del, del, tema, tema, del tema, del tema, de, de del de tema, pollos, pues sabe, ya、qué? lo sabe todo el mundo, lo del pirata. Hombre, sí, claro, el pirata que la semana pasada le dio una p e c h u s q u e y está una recuperándose una temporada. Sí, sí, Pero sí. vamos, tranquilos, que está bien. O sea, vamos. a p a r la gente que no lo supiera, que está bien. Bueno, no es que esté bien, que está mejor. Sí, yo, sí, yo, vamos, sí, sí. Yo,、no、yo hablo con él, digo, a este le han arreglado cosas. Yo creo que le han quitado hasta un golpe que tenía. en el opelastra o sea, de verdad o s sea,、eh, está a e bien seguro porque nada más s a l ir del quirófano lo primero que dijo fue ya van m a n g a d o los 20 pavos、sí. que me dejé en el estudio digo、sí. cabrón está bien porque ¿Sí? se dejó cuatro y, y ya dijo 20 ya, ya estaba mangando ya estaba bien bueno el pirata juan pablo orduñez que ya s a b é i s todo el mundo que es de talavera de la reina、sí. excepto la semana pasada que fue de talavera despicharla I'm <laughs> sorry. <laughs> te está escuchando que lo sepas Te está la, escuchando ya lo sé tío es que no estamos perdona no pirata pero es que no estamos a c o s t u m b r a d o s a estas situaciones、no. contigo yo situaciones cardíacas con él solo le he visto cuando miraba samantha fox que eso s p s t e r q u e e s o s s p t e a que le mola a él a él pintar tío pero fíjate lo que le mola al pirata la radio y los conciertos、sí. que le dio un micro infarto、sí. en directo tío en directo. Y vinieron los del sábado y se lo llevaron en el aire. <risa> Se puede ser más purista, tío.、Eh, aunque es verdad que estábamos nerviosos. O sea, aquí la gente estaba nerviosa. Sí, se, decían, se decían muchas tonterías. Aquí hubo gente que dijo, lo mismo es un ventrículo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Y, y dijo, ¿tro o quién? ¿José Luis Moreno? O sea, aquí, aquí había muchos nervios. Demasiado estache. Demasiado. Había, había muchos nervios. Pero él estaba tranquilo porque él se lo llevó la ambulancia y nada más llegar dijo, ¿me podéis poner Rock FM en la ambulancia?、Sí. Que le dijo el enfermero,、eh, ¿te conviene más que te pongamos Radio María?、Sí. Tú no te has visto cómo estás, sí,、no. ¿eh? h Yeah. <laughs> De, verdad, y, y de hecho le dijeron si quieres para tranquilizar t e no te agobies con la cantidad de aparatos que hay aquí dentro y dijo el pirata mira está en garitos con la mitad de sitio que e s t e y el doble de sustancias que c o l o c a n de hecho es la primera vez que estoy en un garito en el que s o l o hay una botella en la que pone alcohol、y、es que pero él estaba tranquilo todo el rato le dijo el médico te vamos a poner un estén y se puso a cantar lo sabéis no Ajá, sí, ¿sí? Que ¿Ah, le dijo, sí, darling darling estén para mí estén para mí estén para mí estén para estén, pa mí. estén pa <risa> y el médico el médico ya le está haciendo efecto a la anestesia y la enfermera si todavía no, no le q u e i t es así, <risa> <risa> Viene así de seria el, el estén sabéis que es una malla metálica sí, s í si un b o l c i t o que te abre ya sabía te... yo que de metálica、Mira. algo se iba a meter c ó m o sea, <risa> le gusta t a t u a j e no pero ¿Hay por qué dentro... meterle metal en el corazón y le abrieron y dijo e r n si no cabe más metal en este corazón <risa> sí, está tope. que el pirata heavy ¿Sí? que le levantaron el dedo para poner l el oxígeno y se le levanta a los dos se le levanta a los dos no sabía dónde pincharle la s tía de los dos dedos y de repente ¡Uah! y el médico j o d e r sí que lo ha s pinchado fuerte y la enfermera que todavía no le he p i n c h a d o que este señor es así el caso es que、eh, fue una situación chunga pero, pero gracias a dios、sí. está bien digo pero tú llegaste a ver la luz al final del túnel me dices eso sí, sí clavero、no、la v i、sí. digo y q u é hiciste d i c e d a m e la vuelta pues tiene que estar un precio salud Yeah. <laughs> ¿Cómo es、si、esa sensación? Dice: Pues mira, la sensación es como cuando estás en un garito, abres la puerta y ya está amaneciendo.、Hmm. Pues un bajón. d Digo, digo. ¿y, ¿y qué hiciste cuando viste la luz? Dice: Pues lo mismo que cuando abres la puerta de un garito y ves que está amaneciendo.、Claro. Volverla a cerrar, meterme para adentro, pedir otra y esperar a que me echen. Así que nada, tranquilo, tronco, que van a tardar mucho en echarte porque en tu garito sabes que hay muy buen ambiente, hay muy buena música, hay muy buen rollo y hay mucha gente que te quiera. Así que jefe, vuelve pronto porque aquí solo te podemos decir. Que viva el rock, larga vida el rock, o lo que es lo mismo, al pirata. Al pirata, al sí, pirata sí, así、yo. que vuelve pronto, jefe, que te queremos, te echamos de menos y sobre todo vuelve pronto porque te debemos cuatro pavos. <risa> que son v e i n t estarás e pensándolo、20? todos los días. Hoy el Franco Tidarreo ha ido así hablando de quien tiene que hablar del pirata y ha sido gracias a o d o s que te lo trae aquí cada día. Pues eso, la compañía de FireMóvil que no te da la turra con llamadas. o d o s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 Vámonos a las 9 y 2 de la mañana, el Pirata y su banda. Tenemos a los dos concursantes, a Raúl López desde Sevilla y a Fermín Sagaseta de Madrid. Así que enseguida nos ponemos, pero antes sonando, Status Quo. mañana Se nos ha ido un poquito el tiempo, pero es que hoy procedía. Sí, sí, o sea, sí, hoy sí, tenía sí, sí. Hoy que、eh, hablar el pirata. Teníamos que contar, sobre todo, a ti que, que llevas esperando desde el viernes. y No sabías qué pasaba la semana pasada. Así que ya sabes todo. Y ahora vas a saber un poquito más porque viene Fernando y acutó un nano d y acutó el funciones en menciones en menciones, en funciones. El... Bueno, es que suena igual,、eh, parecido. Bueno, igual y Raquel Piqueras que te cuente enseguida cómo está el mundo. Es un palíndromo.、Eh. Ahora el pirata todo el día en casa verás、wow. la factura de la luz,、sí. la, de las, la compra que tiene que estar. Los no, la SMS. No, no la va a pasar a los nosotros, ojo,、eh. cuidado. Así que es el momento de ahorrar para el pirata y para ti y no sabes cómo, ¿verdad? Así que tranquilo porque en Berti lo saben y quieren echarte una mano haciendo que pagues lo mínimo en tus seguros. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro, por ejemplo, tienes un seguro de coches de solo 180 euros al año o el de hogar por 78 y lo puedes contratar desde el móvil y desde donde estés. Ah, y además que se me olvidaba. Y te regala un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y así viaja segura. s Así que entran e en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España. Rápidamente, Raquel Piqueras nos, cuesta, nos cuenta cómo está el patio. Lo primero, el tiempo. Hoy se espera lluvias en prácticamente toda España y las temperaturas van a bajar un poco, ¿eh? pero tampoco lo vas a notar mucho. A la huelga de las、eh, refinerías que vive Francia se le han sumado las protestas por el alto coste de vida. Casi 150.000 personas han salido a la calle para exigir ayudas para hacer frente a la inflación. En España, hoy el dirigente de la banda terrorista ETA Cantauri declara en la Audiencia Nacional por su presunta responsabilidad junto a dos. antiguos jefes en el asesinato hace 25 años del edil miguel ángel blanco además que hoy se celebra la entrega del balón de oro con dos claros favoritos por un lado benzema del real madrid y por otro la azul grana alexia putellas y termino en e s t a d o s u n i d o s ahí ha aparecido un nuevo asesino pero no es、Oye. un asesino cualquiera ver, sí, la policía de porlan t d busca al leñador de gresham No, sí, s í la prensa lo cataloga ¿no? así lo? como asesino en serie pero de árboles migas!、Sí, las autoridades la lo, lo buscan、tío. porque ha talado el tío madre mía más de 700 árboles sanos y sin motivo y no ¿Tú? lo encuentran es muy escurrizo se、Dexate. anda ahí por las ramas madre mía <risa> q un é fuerte, u asesino de árboles se anda por las ramas la tía mira c ó m o la suelta tras csi miami csi las vegas llega csi Casa de campo. No, hombre, que no, que no se n o venga para acá. Ahora, si viene para acá, ya sé cómo l e vamos a llamar. A ver. Jack el Desbrozador. No, no. Y mucho, mucho rock, mucho rock con El Pirata y su banda. En Rock FM. en el pirata y su banda llega el momento de que juegues con nosotros el pirata y su banda presentan rockmaster y el rockmaster en el que va a jugar、eh, raúl lópez gameiro desde sevilla que es el actual rockmaster y ya tiene 200 pavos va a jugar a por 300 va por 300 raúl buenos días Buenos días, pirata. Bueno, pirata.、Sí. Un saludo a Pirata Mugrande. y t Escucha. e t Escucha e seguro, Raúl. Así que será, será bien r e c i b i d o Claro que sí. Oye, vas a tener enfrente a un buen contrincante, creo yo, supongo que se llama Fermín Sagaseta de Madrid. Buenos días, Fermín. Buenos días, banda. ¿Qué pasa al pirata? Eso se le llega seguro, Fermín. Muchas gracias. En nombre de él. Fermín, prepárate. Yo digo que eres un buen aspirante, suponiendo que,、eh, que estés preparado para responder las preguntas del rock. Así que,、eh, Raquel, nos recuerda las. Eh, instrucciones, las reglas de este juego y empezamos enseguida. Pues empieza contestando Raúl por ser rockmaster. Si tiene algún fallo, pues le pasará el turno a Fermín durante 90 segundos de preguntas sobre rock que irás lanzando. Sayago 90 segundos más tensos que el pirata cenando pimientos. <risa> Muy bien, <risa> la madre que os parió. <risa> bueno, venga, vamos a empezar esto por favor. Por el tiempo, Raúl, escucha atentamente. Bruce Dickinson es el vocalista de Iron Maiden o de Aerosmith. Maiden, sí, señor. ¿Qué banda tocaba en los años 70? ¿Counting Crows o Thin Lithi? Thin Lithi. Sí, es correcto. ¿Cuál de estos temas es de los Cure? ¿Addicted I'm in love o Friday in I'm in love? La segunda.、Eh, la segunda es correcto, perdona por la pronunciación. My Sweet l o r d es una canción de Paul McCartney o de George Harrison. Yo, Harrison. Sí, es correcto también. ¿Cómo se llama la última canción que ha sacado Queen? ¿Face It Alone o All Alone? Primera. Sí, es la primera. Face It Alone. Bear Drinkers, al. <risas> Espérate que voy otra vez. Bear Drinkers and Hell Risers es un disco de Motorhead o Ozzy Osbourne. Motors. Sí, es de los Motorhead. ¿Qué tienen en común Le Zeppelin y los dos? ¿Ambos dejaron de tocar poco después de la muerte de uno de sus miembros? ¿O las dos bandas tienen un tema que llama Light My Fire?、A、la primera. Es la primera. ¿En qué año se publica el disco Space Oddity de David Bowie? ¿En 1965 o en 1969? 69. Es correcto también. ¿Cuál de estas es una canción de los Who? ¿Join Together o Come Together? la primera es la primera yo en tu g é n e r qué canción fue escrita por miembros n de... o、no、me d a、claro, no, tampoco i e m p o t pasaría nada、no. Sayago porque raúl con la pronunciación de sayago incluida ha conseguido nueve aciertos pleno ha dicho raúl eh, eh, que aquí estoy y el pobre fermín pues no lo hemos escuchado no sabemos si es buen aspirante o no <risa> es una pena sí señor nueve a, a cero be e r drinkers a n g e l risers gracias por las preguntas que <risa> me ponéis en el rock master raúl a ti te vemos mañana en el próximo concurso en e l Rockmaster. 733-9966, esa es la forma de contacto que tenemos para, bueno, para que nos hables, que nos cuentes tú desde el otro lado. Alberto, desde Ponferrada, dice: Vamos, pirata, como decía Lonestar, adelante, porque mi vida es la música, la llevo en el corazón. Mucho ánimo desde el v i e r z o para que veas, pirata, aquí está todo el mundo contigo, así que nada.、Ay. Bueno, y con nosotros está Nano Yakutok, que nos va a contar algo muy importante, ¿verdad? Yo le voy a preguntar primero a Clavero que me diga quién tiene mejor pelo. Asallago, eh, raquel, eh, o yo ojalá que ibas a preguntar directamente quién tiene pelo hombre, depende, <risa> depende de qué parte del cuerpo eh. cuidado que yo tengo p e l o otra hombre, parte el del el cuerpo visible en la cabeza、vale. raquel por supuesto muchas gracias bueno n o d a no h、no, no, a l f i vamos vamos a ver el、no. jalfi le b a tan recogido que a veces parece que lo t i e n e corto pero se lo s u e l t cuidado、ah, no, cuidado, pedazo. Pedazo, cuidado que es que h a l f i y raquel tienen un pelo lleno de energía gracias a nuguel a n s u l e totalmente claro porque es el primer tratamiento en formato shampoo que lo fortalece en cada lavado la aporta más Volumen y densidad, y te sientes como una auténtica estrella del rock and roll. Así que hoy saludamos a los amigos de la farmacia Ana Victoria o j i d o s en calle Bahía de Gando, en Madrid,、Hola. donde tienen el expositor Samoa con toda la gama de productos Nuguela, de Nugela a z u l e Así que consíguelo en farmacias para farmacias, herbolarios o en Nugela a z u l e c o m es que ya sabes que es la marca de moda y del rock and roll. Espérate que no paseo por ahí a llevarme a ver si me crece el pelo otra vez. Bueno, yo ya estoy preparando el trío porque son las nueve y veinte y queda poquito, y nosotros seguimos aquí en El Pirata y su banda con diversión y muy. Mucho, mucho rock. De seis a diez, diversión y mucho, mucho rock. Con El Pirata y su banda. Y ahora descanse un rato. En Rock FM. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 91 -555 Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en mutua.es. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 os traemos a Laura y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste? El 11. ¿De qué mes? Del 11. ¿A qué hora? A las 11 y 11. ¿Y ahora dinos tu número favorito? El 6. Hombre, no. Venga, anda, di al final. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día. El 6, c o n l o b i e n que íbamos. Todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora que las hipotecas no paran de subir, déjate ayudar. Rastreator tiene asesores certificados que te consiguen las mejores ofertas del mercado con condiciones exclusivas. Rastreator, r Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo, todo no. Porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.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 Oh, una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 euros al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Rock FM, Sevilla, Si piensas hacer obras en tu vivienda, tenemos un plan. Si vais a reformar vuestro edificio, tenemos un plan. Porque en Andalucía hemos puesto en marcha el Plan Ecovivienda para que nuestro hogar sea más ecológico y accesible. Unas ayudas de hasta el 80% del coste de reformas en edificios y del 40% para obras en viviendas. Mejora de envolventes en fachadas y cubiertas. Instalación de placas solares, a e r o t e r m i a Infórmate en la web del Plan Ecovivienda. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Junta de Andalucía.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 369 euros. Solo esta semana. Menudos Chollos. Rapimueble. El número uno del mercado. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com. Pero bueno, Juan, qué bien te veo. Dime tu secreto. <risa> no hay ningún secreto. Solo saber en qué manos debes dejar tu imagen. Cada vez que voy a Selecta Peluqueros es acierto seguro. La última vez me dieron unos consejitos para la barba y mira. Peluquerías hay un montón. Con fácil aparcamiento actualizada en tendencias con precios razonables y la garantía de tu sonrisa al mirarte al espejo, solo hay una. Selecta Peluqueros Alfonso Delgado. Centro Comercial Carrefour de San Juan de Aznalfarache.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 En Rock FM sabemos que te esfuerzas día tras día por hacerla crecer. Pero, ¿qué mejor manera de conseguirlo? Quedándote a conocer en un entorno más adecuado para ti, a la altura que te mereces. Ponte en contacto con el equipo de Rock FM de tu ciudad y te ayudarán a situar tu empresa rodeada de las mejores bandas de la historia del rock. Rock FM Y su banda en r o c k f m Ya estamos preparando e l trío, estoy preparando e l trío a ese momento en el que tú eres protagonista. De momento, aquí te dejo en El Pirate y su banda con s u r v i v o l el trío de las nueve y media a las nueve y media en punto、uh -huh. pero yo no sé qué pasa aquí que este tío el señor nano y acutó el menciones、eh, en funciones no hace más venir、sí. o sea, no sé no a cobrar m o g o s sea, enano、eh, o vas cobrar más tiene tantas cosas buenas, por... yo, y, no, y no, y nosotros es que... tampoco yo viene, él viene más veces por eso、no、te, te digo que... Que... De hecho, eso、sí. no tengo mención vengo ahora、las、para hablar las cosas que trae <risas> siempre son muy buenas claro es que Sayago está cabreado porque al no le dejan elegir el taller que quieren, su、pues、seguro, d、sí. el coche. e s e normal. p e r yo estoy seguro,、igual. le diría dos cositas. La primera, que no me dejas elegir el taller. La segunda, yo, yo me voy a la mutua. mutua. Claro, pues como Sayago vete a la mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 91555-5555-91555-55555 915 por esta y muchas cosas más. Vete a la mutua, consultacondiciones en mutua.es. Y ahora sí, nueve y media en punto. ¡Qué suerte! ¡Aleluya! César Mancha desde Pueblo Nuevo del Guadiana, en Badajoz. Le tengo el teléfono, nos va a presentar su trío. Buenos días, César. Hola, buenos días, s a l u d o c ó m o estás? Muy bien.、Perfecto. Encantado de entrar a la antena aquí. Nosotros encantados de tenerte aquí. Esa es nuestra gente. César, por favor, presenta, da paso al primer tema de tu trío. Pues mi primer trío es. La canción es de Metallica de, de Juan.、Wow. Que se la dedico a toda a mi familia y en especial a mi pareja, que es rockera hasta la médula. Buena, qué buena presentación, sí, sí, buena dedicatoria, Juan. Ese tema que se basa un poco en la película Johnny Cogió su fusil. Un drama muy gordo,、sí. pero está muy bien revisarla. Pues César, un placer tenerte aquí y dar paso a tu trío. Ahí suena Metallica, ahí suena Juan. q u e al pirata no le dejemos participar? Es que todavía no sabe cómo poner la arroba. Mándanos tu trío de las nueve y media a mi trío arroba rockfm.fm. Ni la niña ni la Santa María. El trío de las nueve y media con el pirata y su banda sigue así. En r o c k f m Make some loud, that's easy cages, that's all breaks loose. Just have to make it, we still wanna do Termina el trío de César Mancha que llegaba desde Pueblo Nuevo del Guadiana en Badajoz. Terminaba con este rock You Like a Hurricane de Scorpions y contenía al principio ese gran tema de Metallica One.、Eh, y por el medio de este trío, ¿quién estaba? Pues. g a n s n Roses Welcome to the Jungle. Así ha sido el trío de César, que ha sido nuestro protagonista. ¿Quieres ser tú el protagonista del trío de mañana? Pues mándame esos tres temas preferidos de la historia del rock que tú tienes a mi trío arroba rockfm.fm. Mi rockfm Tu r arroba rockfm.fm í o t nombre, tu teléfono para tener una forma de contacto, desde donde nos escribes o nos llamas. Y por supuesto, los tres temas preferidos que sonarán aquí en el trío de las nueve y media en El Pirata y su banda en Rock FM. De 6 a 10, en r o c k f m El Pirata y su Banda.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 Oye, ¿qué de carne de aquí tiene Aldi? Claro, si toda nuestra carne es de origen nacional, que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta. Y además está al mejor precio. Como t i r a de costilla de cerdo adobada y hamburguesa de pollo y espinacas a solo 2.49 la bandeja. Así de fácil, así de Aldi.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 Un conductor con mala visión tiene tres veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio ACUDA, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en v e r t i queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre con un servicio 100% digital pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. v e r t i ahorra tiempo, ahorra dinero. Rock FM. Sevilla. 93.0.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 ¿Miedo? En Carmen Vargas Dental llevamos 15 años contigo y colocamos implantes prácticamente sin cirugía, sin inflamación, sin dolor. ¿Quieres saber cómo? Ven a conocernos y te lo explicamos sin compromiso. Carmen Vargas Dental, tus implantes con nombre propio. Más info en carmenvargasdental.com. Cuando el río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. Los domingos por la noche tienes dos opciones: seguir con el Remember de lo que necesitas es amor. O vivir el show del guitarrista de Springsteen. Little Stevens Underground Garage. Por las dudas, te hemos preparado un podcast. Encuéntralo en rockfm.fm. Rockfm .fm. Rock FM presenta Los discos que nos cambiaron la vida. l apetito por destrucción de los ganan roses es un álbum muy muy potente que gusta mucho a la gente. Los discos que nos cambiaron la vida. l apetito por destrucción de los ganan roses. Discos que nos cambiaron la vida. Es un álbum muy muy potente. Que nos cambiaron la vida. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos en facebook.com/barra Rock FM. Rock FM. La banda del pirata no tiene ni guitarra, ni bajo, ni batería, pero sí nuevos miembros. Bienvenidos. Nos、pues、ha llegado a la banda Marta Saez Gómez, que es funcionaria en Alpedrete. Ah, en Madrid. Y、uh -huh. Getulio José Rosas, que es consultor en Pereiro de Aguiar, en Orense. En Orense, muy bien.、Uh -huh. Y Cristina Saez. Es maestra cervecera en Valencia. ¡Huy, Cristina! Bienvenidos a la banda Marta, Getulio y Cristina, a la mejor banda del mundo, la banda del pirata. Ya sabes que nosotros abrimos las puertas a las seis de la mañana, de lunes a viernes, las cerramos a las diez, pero luego queda todo el staff de Rock FM abierto 24 horas para que tú vengas, aparezcas y te vayas cuando quieras. Nosotros nos vamos. Hoy hemos tenido la gran、mm. suerte, la gran suerte de haber tenido al pirata en、sí. directo contándonos de primera mano. De Todo lo que pasó de viva voz, todo lo que pasó la semana pasada, el martes día 11, y como habéis podido comprobar, está a tope y poco a poco le vais a ir viendo, interviniendo aquí, entrando cuando él quiera, como tú, como lo haces tú, de 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Diversión y mucho, mucho rock. Nos vamos con Rosendo, hasta mañana a las 6. Pero también fue el día que Noel Gallagher hizo el comentario sin duda más desafortunado de toda su carrera. Vamos, si pudiera, el ex de Oasis resetearía el 17 de octubre, pero eso sí, de 1900. 95. ¿Qué perlita soltó por esa bocaza? Bueno, pues que ojalá Damon Alban y Alex Cox de Blur、eh, murieran de sida. ¿Te acuerdas de eso, Flipa? n o Bueno, pues evidentemente se retractó de la burrada que, que soltó. Y es con el tema de la discordia entre esos dos rivales del Britpop, Oasis y Blur, el r o l l Within de Oasis, como te de deseo. Un feliz lunes, que con Rock FM eso no es inviable, ¿eh? ya te lo digo yo. Bienvenido y a por la semana. k FM, una hora de rock sin pausa. s e m a n a que ya son las 10 y 20 horas, menos en Canarias, te acuerdas que te dije que me iba a ver, que ya te lo prometía, iba a dar yo mi veredicto sobre Pistol, esa serie que dijo Johnny Rotten.、Eh, Han vendido la historia de los ex Pistols al puto Mickey Mouse, que yo no lo digo, e h que lo dijo、eh, Johnny Rotten. Bueno, pues a mí. Encantado, no me lo esperaba, ¿eh? pensaba yo que iba a ser terrible. Es una miniserie que te recomiendo, basada en las memorias escritas por Steve Jones, Lonely Boy, historias de un Sex Pistol. s Ya m e d i r á s tu opinión, pero a mí, Veredicto, me ha encantado, me lo he pasado estupendamente. God save the Queen, Sex Pistols, en r o c k FM. God save the Queen, The Fascist Queen. más de